Dice que era una pareja de novios, de aquí en Barcelona, bueno, no de aquí Barcelona, de aquí en de Llobargat, que no se habían separado desde que se conocieron en la guardería infantil. En eso que él tiene que entrar en la mili, que le toca a Cádiz. Y durante todo el tiempo de la forzosa separación castrense, las cartas de amor se cruzan a diario, ¿no?, Eso que se acerca al día de la licencia y él escribe una carta a su novia en estos términos, le dio. Dio, nena, yo qué ganas te tengo. Cuando vengas a esperarme al aeropuerto de Prat, te aconsejo que vengas ligera de ropa, porque en cuanto baje del avión te voy a poner mirando para allá. Y ella en otra carta le contesta, de cariño, vendré a esperarte como tú me dices pero yo te aconsejo que seas el primero en bajar del avión sutil, ¿eh?